El río Uruguay, de punta a punta, hay que mirar el río claro, Uruguay. Claro. El periodista Mario Bermúdez está con nosotros. Eh concretamente, a ver, la última reunión a la que nosotros tuvimos este que tuvimos conocimiento eh quizá no en detalles muy pormenorizados, pero eh sí este supimos que esa reunión existió, se celebró el 14 de septiembre en Buenos Aires. Eh, bueno, en esa reunión del 14 de septiembre el canciller, el entonces canciller Sola, eh convocó a los a los tres integrantes de la delegación argentina ante la CARU. Estamos hablando del presidente Eduardo Laurito, eh de la embajadora Marta Insautti y del ingeniero Hernán Oluna. En esa reunión eh se abordaron varias cuestiones que están en digamos en entre dicho con la República Oriental del Uruguay por el tema Botnia. Una eh tiene que ver con la ampliación del polo químico de Fraiventos que como ustedes, ustedes saben este abarca eh dos empresas que fabrican los insumos para los insumos químicos para la planta de celulosa actualmente en funcionamiento en Frai Bentos, pero que va a ser ampliada porque también va a suministrar esos insumos a la futura planta de celulosa que se está construyendo en Polo Centenario en el departamento de Dura. La ampliación de esta de este polo químico que es, abarca este dos empresas, una es Linde y la otra es Kemira, Argentina eh no las acepta en tanto y en cuanto eh la República Oriental del Uruguay no ha presentado la documentación de eh los proyectos de ampliación y tampoco el preceptivo estudio de impacto ambiental de la ampliación de estas obras. Este es uno de los temas que este quizá está más avanzado eh y que este va camino si Uruguay no lo remedia a que termine más más es el que más rápido puede llegar a terminar o originar un conflicto. El segundo de los temas que se abordó en esta reunión está relacionado con la modificación del digesto para el uso y el aprovechamiento del río Uruguay, fue decidido en diciembre de 2019 cuando todavía estaban en funciones los presidentes Macri y Tabaré Vázquez. Respecto a este tema, eh los eh integrantes de la delegación argentina de ante la Caru fueron muy pero muy explicativos en eh lo que eh, tiene relación con esta reforma del IGJ. Argentina eh, ha hecho reserva de esta modificación del IGJ porque le solicitó a la contraparte uruguaya eh la suspensión de esta reforma con fines de revisión. Uruguay se niega a la suspensión, no hacia la revisión. Argentina eh continúa eh, sosteniendo que se debe suspender la reforma del Digesto para revisarla en su integridad. Básicamente lo que hace el libro 4 o del nuevo Digesto, por así de ayer. eh para que también tengan una idea eh los oyentes, eh en términos prácticos esta reforma del Digesto mm, del Río Uruguay ha dejado sin estándares de calidad de de de agua al río Uruguay, es decir, no hay forma hoy por hoy de tomar ningún parámetro normal para este poder controlar la calidad de las aguas del río Uruguay. Esto Eso, es la realidad. Eso, eh, déjame recordarles a los oyentes, esto el digesto, no es una cuestión legulégica. Lo del digesto es eh donde están fijados los criterios de cuánto se tolera de contaminación en el agua del río, que seguramente los recuerdan poder... que esto se cambió hace tiempo. Exactamente, el problema es que acá cuando se hizo esta reforma se violaron varios principios del derecho internacional, además se tomaron este arbitrariamente y se introdujeron arbitrariamente cuestiones que no tienen nada que ver con las llamadas de la CARU. Este, por ejemplo, se introdujeron valores de referencia que no no se sabe qué son porque no están previstos ni siquiera este no estaban previstos en el anterior digesto tampoco los contempla el estatuto ni el régimen de funcionamiento de la CARU, es decir, hay una serie de cuestiones que por ahí este técnicamente son bastante complejas de explicarlas, pero este en, en definitiva lo que hacen es en la práctica dejar sin este parámetros o sin estándares de calidad de agua al río Uruguay. Para dar un ejemplo, por ejemplo, para dar dos ejemplos así cortitos eh o 3, si ustedes quieren. Por ejemplo, la temperatura del río de de los efluentes que se arrojan al río Uruguay, según el estatuto, no pueden superar, no pueden superar la temperatura normal que tienen las aguas del río. Eh, bueno, estar más o menos en el orden de los entre los 21 y los 28 grados. Ve, eh, perdón, entre 21 y 25 grados. Bueno, ahora se autorizó a partir de 30 grados, cuando en realidad todo lo que se tiene que hacer cuando hace una eso ya está vigente. es ser más estricto de lo que eh claro. venía siendo, es decir, el, el lo que se llama el principio de no este de no progresividad de la norma. Digamos. Eh, por ejemplo, eh la normativa más estricta que se aplica en el río Uruguay para este la cantidad de fósforo total que se puede arrojar está eh que es un decreto el 273 eh uruguayo eh, del año 79 me parece que es el, el la norma ¿Sí? más estricta fijaba en 0.025 unidades por eh litro de agua ¿Sí? ahora el nuevo digestor la ha llevado a 100 o sea a 1 bueno eh, es 4 veces más. 4 veces más. Y, claro. Y otra otra consideración, por ejemplo, eh se el nuevo dije acepta, por ejemplo, que se derrroje al río Uruguay eh como efluente este una varias sustancias. Entre ellas el endosulfán, que es un agrotóxico. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, bueno, muy conocido el endosulfán. Mayoría. Bueno, el endosulfán está prohibido su uso, sí. su comercialización y su distribución tanto en el territorio uruguayo como en el territorio argentino. Pero para la CARU es tolerable que haya endosulfán en el río Uruguay, o sea, la... este tipo de barbaridades han hecho. Mario, esto tiene? ya está vigente. Eso está vigente. Quiere decir, propuso Uruguay y Argentina sí. aceptó? Los dos firmaron por este digesto por esos cambios? En el año 2019 sí, pero cuando viene la nueva administración argentina, sí, decir, la se hace cargo la delegación argentina ante la CARU, hacen un estudio y dijeron, "Nosotros no aceptamos esto, han hecho reserva y esto qué implica". Que Argentina a partir del año 2020, todos los monitoreos que se han hecho allí en Praia Ventos y también en la desembocadura del río Waligwaichu, que forman parte de lo que hace el comité científico instituido a partir del fallo de La Haya, Argentina no va a este aceptar ningún tipo de resultado, no va a firmar ningún es? tipo de, de informe sobre esos resultados con lo cual estamos en problemas. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué eh, pasa bueno. si Uruguay hace los controles igual Argentina no acepta esto como control y qué qué pasa? Y bueno, eh, por ahora he hecho reserva argentina, sí. Si, ¿Qué quiere si decir? Argentina denunce si al digesto, eh sabe para dónde hay que cruzar? Hay que irse lejos. Hay que irse lejos. Como la otra vez qué? se fue a La Haya. Por, exactamente, ¿por qué? porque eh Argentina tranquilamente puede acusar a la República Oriental del Uruguay de haber cambiado este unilateralmente las reglas que Argentina no acepta o que no que no ha aceptado para este controlar lo que la sentencia de la Haya respecto del tema de la planta de celulosa de Fraijento determinó, que era un monitoreo continuo con baremos concretos. Y si vos hacés modificar las reglas para controlar violando principios del derecho este ambiental, como el principio de no progresividad de la norma, estamos en problemas.